de escribir ver cómo vuelve a mí la inquietud Bueno, buenas tardes, buenas tardecitas buenas noches a toda la audiencia de, de Radio Nauta Estamos desde los estudios de Lolga Hoy para hablar, como siempre en esta columna, sobre artes escénicas, sobre teatro, sobre la cantidad de cosas que están pasando en este momento en el mundo ¿no? y cómo esto nos afecta a los artistas de, de la ciudad. En este caso vamos a hablar un poco sobre, sobre, bueno, sobre el contexto, sobre esta incertidumbre que, que involucra a las distintas actividades culturales, y sobre todo a los artistas independientes locales, sí que, que son característicos en la movida bonaerense y que nos parece interesante también poder compartir algunas experiencias en las que diferentes grupos de teatro, diferentes elencos, diferentes espacios fueron encontrando alternativas cuando el agua empieza a llegar un poco al cuello. Y bueno, vamos a recibir a Vera. Hola, Hola Vera. Mar. ¿Cómo estás? Bien, bien. Gracias por venir. Gracias eh, Vera es eh, una representante de Teatro Práctico, es un espacio teatral ubicado en... Y antes tenía el espacio en 65, entre 3 y 4. Ese era el espacio de teatro práctico donde estuvo durante nueve años, alojado, creciendo sin parar, con un montón de actividades desde, lo, desde funciones, talleres, muestras. Eh, un espacio de formación abierto a la comunidad, en el que plantean una especie de una formación de tres años, ¿no, Vera? Sí, es así. Sí, hace nueve años que, por supuesto, que la escuela siempre va tomando distintas formas, pero que es un espacio independiente, autogestivo, y que se proponía una formación de tres años de, de creación. No no es tampoco una escuela de formación actoral, por así claro. decirlo, sino como de una motivación a, a encontrar la, la creatividad, el ser creativo de, de cada uno ¿Qué talleres... Eh ahí había habitualmente en y en su momento estuvo bastante vivo el espacio eh, por un lado teníamos nuestra formación actoral, en ese caso éramos tres profesores, Alejandra arduna y Agostina Sagaglia eh, que son quienes iniciaron el espacio después Ajá. me sumé yo como coordinadora eso después se extendió también a niñas y adolescentes y eh, Y después el espacio se iba como... También hubo Clown, donde estuvo Sole, eh, como que se fueron sumando distintas Qué lindo. Eh, disciplinas, todas en relación con las artes escénicas. Sí, a mí me llamó siempre la atención de teatro práctico porque he ido a ver algunas obras y cuando uno va a ver una obra de teatro práctico si hay algo que no, no va a permitir la pandemia, es una función de esas, porque eran 40 actores, 20 actores, un montón de gente en escena. Lo cual también remite un poco a pensar como... Bueno, ¿cómo se labura? No ¿Cómo? no es fácil llevar una obra a escena con 20 actores eh, como las que he tenido el placer de ver. Este espacio, que hace nueve años habitaban en, en este lugar que nos comentaba Vera hace un ratito, eh, está pasando por un momento complejo, como todos los espacios teatrales de La Plata, pero... Más allá de eso, nos parece interesante poder compartir un poco la experiencia de, de lo que fue todo el año pasado, no como en esa incertidumbre, una incertidumbre nueva. no eh, Me parece que el año pasado la pandemia tuvo un poco ese olorcito a, bueno, que, eh, desde el privilegio hablando ¿no? de, de quienes eh, pudimos sostener por ahí un, durante un poco más de tiempo nuestros trabajos. Eh, qué es esto que va a pasar bueno como demonos qué pasa virtualidad eh, bueno este año tiene otro color no ya se vuelve sí. costumbre el año pasado como cómo, cómo le fue a ustedes aperas empezó el aspo la verdad es que imagino que como a todos al comienzo fue un impacto y un poco agradezco así todo ser como la parte sensible de la sociedad que se permite como siempre sostenerse en resistencia También. y en la creatividad de, de cómo seguir adelante. Eh, así que si hay algo que nos dijimos desde el comienzo es, bueno, vamos a seguir haciendo teatro, entonces pasamos los talleres a la virtualidad. Eh, eso se sostuvo un tiempo, pero no nos permitía poder sostener el alquiler, porque además el negocio inmobiliario tampoco... Uh -huh. eh, quiso como apoyar el espacio, siendo que era no solo un espacio cultural, sino laboral para nosotres. Eh, así que nos pasamos a la virtualidad y sostuvimos todo el año pasado la virtualidad también con el apoyo de nuestros alumnos que son parte del espacio, son los que hacen el espacio. Eh, y, y la verdad que como experiencia fue interesante porque debo reconocerlo era nuevo eh, era un soporte nuevo y así todo estábamos creando desde nuestras casas ¿hicieron funciones virtuales? hicimos funciones virtuales ¿con todos esos actores? con todos con todos <risa> ellos eh, en pantalla en este caso eh, y, y fue y fue hermoso fue hermoso también fue un espacio de contención porque fue difícil el año pasado y Eh, y eso también nos hizo tomar dimensión de la, la grandeza de, de, de lo que estábamos haciendo y a lo que nos dedicamos también, ¿no? Totalmente. De ahí también surge, eh, vos sabrás contarme mejor, una especie de, ¿cómo se dice? Apéndice. Un apéndice de resistencia conformado por más de 90 profesores y profesoras de teatro de la ciudad de La Plata que se llama PAEA. Eh, estuvo muy nucleado en Teatro Práctico esta, este grupo de personas y también surgió eh, por primera vez después de muchos años que, que estoy en La Plata esta comunidad de compartirnos bueno, está pasando esto en este lado banquemos, hagamos eh, salgamos a la calle ¿cómo fue eh, la experiencia de PAEA? La verdad es que para mí nos atravesó tanto también darnos cuenta como la precarización laboral que teníamos hasta ese momento, que fue casi por necesidad generar esa red. Eh, y fue muy interesante, porque en el teatro no estaba pasando tanto Totalmente. eso en la ciudad. De repente nos encontramos con otros profes, no sabíamos qué hacían, qué escuelas tenían, qué espacios habitaban, nos conocimos, nos contuvimos. Generamos muchas acciones, eh, sobre todo de reclamo, de demanda, de poner sobre el asunto ¿no? de que era lo que nos estaba pasando y, y también lo que implica eh, perder la cultura totalmente, muchos espacios se sumaron al PAEA en este reclamo, lo cual también me pareció Eh, un hecho muy importante en el que el, a veces las artes, las disciplinas artísticas se nuclean en sí y conforman una especie de burbuja, burbuja, otro tipo de burbuja, ¿no? la, la que estamos acostumbradas a nombrar, ¿no? eh, en la que to todo sucede ahí, ad ahí adentro y se vuelve un poco impermeable. A mí me llamó mucho la atención en los veredazos como muchos espacios culturales, Eh, por fuera de la disciplina teatral en sí, se sumaron a esto salieron a las calles, ocuparon las veredas de las calles con manifestaciones artísticas de todo tipo no sé qué pasó con el municipio no sé qué respuesta dio el municipio a eso ya acá Vera me hace una cara de que no fue mucha no, la verdad es que no eh, si bien recibimos algunos subsidios de parte de Nación eh para el espacio tampoco fue suficiente en relación con el acuerdo en nuestro caso ¿no? con el acuerdo con la inmobiliaria así que por ende tuvimos que dejar de tener un espacio físico eh, y, y un poco esto de PAEA fue fue para nosotros un, un abrazo cálido como a, a ese cerrar el espacio eh, que fue de mucha tristeza y así todo existió arte en la vereda y pasaron cosas inclusive para el cierre del espacio eh, y un poco bueno creo que todavía estamos eh, tambaleando Duelando, viendo hacia sí. dónde seguir sí claro son muchos años es mucho son muchos años son muchos mucho mucho trabajo y son muchas las adaptaciones que se le hizo a ese espacio físico como tal para que exista en formato de teatro no una entrada atp y Y encontraba un espacio súper cuidado, lleno de amor, en el que se veían cosas en las que hay años de laburo ahí adentro. Eh, ¿Qué hicieron después? Durante, durante el año pasado resistimos así con los talleres virtuales, eh, también eh, empezamos a pasar una obra que teníamos en formato presencial... Eh, que veníamos haciendo hace ya un par de años en formato virtual y también fue interesante. Eh, y ahora este año quisimos retomar la actividad y, y también fue algo nuevo para nosotros porque decidimos abrir TP, eh, la escuela, en distintos espacios. Eh, así que empezamos a dar clases. ¿Repartirse por sí. distintos espacios? Nos repartimos los, las cinco profesoras que, que conformamos TP Eh, estábamos trabajando en Seslaví, en el Juana y en Teatro Abierto. Eh, y así empezamos el año, dando clases presenciales. Por supuesto que fue retomar después con mucho esfuerzo, porque sí, debemos claro. haber perdido casi un 60% eh, del alumnado que teníamos. Eh, pero bueno, siempre llega gente nueva y ahora lo que nos está sucediendo es que esos espacios también cerraron en este momento, así que estamos como un poco justo en un quiebre de decidir hacia dónde seguir. Exactamente, es re difícil y, y también me parece que es muy importante en este contexto y ante un ahogo importante desde de, de todas las caras, ¿no? como siempre el arte, esto es algo que nosotras decimos mucho y siempre llegamos a una conclusión similar, que es una de las cosas menos eh, valoradas, eh, menos reconocidas por parte del Estado y eh, es una de las cosas más importantes en este contexto en el que estamos en una, no estamos encerradas, estamos viviendo como momentos muy complejos en los que acudimos a la música, al arte, al teatro, al cine, a la danza, al leer, a todo eso para, para armar un poco esa balsa que, que nos tenga a flote. Eh, me parece muy interesante poder comunicar estas situaciones y que compartamos las experiencias porque Tepe para mí eh, en este acto de, de repartirse por diferentes espacios culturales de, de buscar el colchón, el abrigo en otros espacios que quizás en otro momento no tenían por ahí ese vínculo eh, es un acto de resistencia cultural muy grande y es eh, muy valioso y me parece muy eh, Claramente es una humilde opinión, pero desde mis acciones también creo que es por ahí. Eh, ante el, eh, la sordera, ¿no?, eh, acudimos un poco a los espacios, amigos. Son muchos los espacios teatrales que hoy, y los centros culturales que hoy en día están en una situación muy compleja. El año pasado existieron determinadas ayudas para determinados espacios. Este año eso no está a la vista. Entonces, es muy importante que nos podamos compartir las experiencias, que podamos ver, que estemos comunicades y que, bueno, eh, tanto TP como todos los espacios que están hoy en la ciudad de La Plata en una situación similar, eh, volvamos a, a generar esas redes y esos espacios hacia el Estado para que sea oído y para también que se escuche esto de... de de los protocolos, ¿no? Como siempre somos los primeros en cerrar y los últimos en abril. Entonces, en abril no, en abril. Eh, entonces, eh, no sé, ¿vos qué pensás? Yo creo que, que de las actividades culturales que he ido a ver en todo este periodo, desde el año pasado, fueron, eh, desde lo protocolar, desde la seguridad, eh, excelentes. No... No sé qué, qué clase de imaginario hay en lo que se imaginan cuando decís vamos vamos a ver una obra de teatro. Sí, la verdad es que es bastante indignante porque, como decís, en los espacios había mucho protocolo, se hizo también mucho esfuerzo por tener ese protocolo al día, eh, por comprar el aparatito que nos medía la fiebre, por tener siempre el alcohol, no por abastecernos de eso... Siempre hubo un apoyo mutuo, ya sea por nosotros coordinadores, también con el espacio, eh, y el espacio también apoyando esos cuidados. Y yo no, no nunca sentí riesgo dando clase porque pudimos adaptarnos, por esto mismo que digo, ¿no? Por esta capacidad también de, de seguir creando y de resistir a clases que tuvieran ese cuidado. Y así fue... Y, sin embargo, estamos de nuevo cerrados con otros espacios abiertos, eh, ya sea restaurantes o lugares que, bueno, hoy se... Totalmente. Eh, pareciera que el trabajo es el trabajo del comercio, ¿no? Como, bueno, ¿dónde están los trabajadores? ¿Qué es ser trabajador? Eh, son muchas las preguntas que se abren. Mm. Y bueno, hoy elegimos como por ahí compartir un poco esta experiencia y invitar a quienes tengan ganas de compartir la suya también como un espacio de difusión, de comunicación y de interacción también para poder volver a armar esas cosas en un contexto en el que el cansancio es otro y la realidad se va como eh, oscureciendo Sí Bueno, gracias Mar por este espacio porque también... Eh... Creo que un poco necesitamos seguir haciéndonos ver, sobre todo para la valora, valorización de, del arte en general, ¿no? Poder empezar a hacer un clic con eso y, y apoyar esos espacios y apoyar los talleres y eso, estar como en red, estar en red. Totalmente. Siempre es, es volvemos a esa frase de las salidas colectivas, ¿no? Sí. Es por ahí. Totalmente. Gracias, Vera. Gracias. Delicado.